acerca de los incendios en la selva amazónica y en otros ecosistemas como el cerrado que están afectando no solo a Brasil, sino también a otros países de Sudamérica. Eh, creo que el primer punto para pensar en qué podemos hacer, cómo actuar, es entender las causas, las causas de esto de esto que está ocurriendo. Y ahí lo que hay que señalar es que la causa, las causas tienen que ver con la expansión de De, de la ganadería, de la agricultura en, en Brasil eh, en el marco de un modelo que concibe a, a la naturaleza y a los bienes comunes simplemente como recursos a explotar eh, en, un, en un marco que, eh, de un modelo extractivista que se basa en extraer eh, estos bienes comunes ya sean eh, alimentos, ya sean mi minerales O, o combustibles fósiles para básicamente exportar gran parte de esto y, y esto pensado como una estrategia, la estrategia principal de, de desarrollo eh, o de mal desarrollo de nuestros países. Entonces lo principal es empezar a, a cuestionar este tipo de modelos eh, de mal desarrollo a valorar las culturas de cuidado de los ecosistemas, de cuidado a la naturaleza, en particular los pueblos indígenas que han sabido convivir con la naturaleza mucho tiempo, acompañar, apoyar a las organizaciones que trabajan mucho en estos temas, no solo en estas cuestiones de crisis, sino día a día, y empezar a pensar también en, en lo que consumimos, no ser críticos en relación a lo que compramos. Cuando nosotros compramos estamos avalando no ciertas formas de producir, ciertas formas de distribuir, entonces empezar a priorizar sobre todo eh, lo que son productos eh, que han sido fabricados localmente o, o, o en cercanía, de que conocemos a quienes lo produjeron, tratar de evitar los productos de las grandes corporaciones que son las que han construido todo este sistema eh, de producción y de comercio que es altamente insustentable y que está en la, en la raíz de estos, de estas crisis.